en donde se conmemoraban los 20 años eh, de la asunción de Néstor Kirchner. Eh, arrancó muy temprano porque la gente fue llegando temprano al lugar. Una lluvia intensa durante toda la jornada. Le dio, si se quiere, un torno más épico eh, a la que fue el... Eh, la palabra de la única oradora que fue Cristina Fernández, la vicepresidenta eh, de La Nación. digo Insisto, ayer en Plaza de Mayo, mucha gente de Mar del Plata que viajó eh, hacia el lugar. Y para poder charlar un ratito de lo que fue la, la jornada, en esa visión particular que tiene él de periodista, eh, militante y en este caso concejal, estamos en comunicación telefónica con Vito Amalfitano. Vito, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Hola Maxi, buen día, un gusto saludarte. Bueno, disculpas por la difonía Eh, pero bueno, eh, fue una, una tarde muy especial de ayer, además bajo la lluvia durante varias horas, eh, pero además eh, la difonía eh, me parece que es, es una, una primera aproximación al acto y que no tiene que ver únicamente con, como vos dijiste, y muy bien lo dijiste, la conmemoración de los 20 años de, de la plaza de, de Asunción de Néstor Kirchner. También me parece... que se, se canta en estas plazas el himno con las ganas y la fuerza que no se canta en ningún lado. Es decir, todos los 25 de mayo deberían celebrarse en la plaza de mayo. Y generalmente cuando hay gobiernos nacionales y populares se celebra el 25 de mayo. Y en otros lugares vos viste que el, el himno se, se canta con timidez, bajito. <ríe> eh, y por ahí eh, a veces... Eh, El fútbol, como lo decía el historiador Lee Hossbaum, eh, rescata los, los verdaderos nacionalismos, los buenos nacionalismos, eh, los rescata más que cualquier otra cosa. Y solo en la cancha se canta el himno fuerte, y solo en los actos en la Plaza de Mayo o en actos de este tipo se canta el himno fuerte. Entonces fue muy lindo ya empezar a sentir todo difónico, porque cantás el himno con... con muchas ganas y con mucha fuerza y después eh, el viva la patria que lo que lo gritamos fuerte también eh, al unísono con Cristina no eh, eh, Vito está está bueno lo que dijiste digo iba a ir por otro lado pero bueno recién hablabas eh, de esto de las plazas yo ayer un poco me acordaba lo, lo hablábamos en familia eh, digo estábamos lo, lo vimos después porque estábamos en un compromiso eh, y no pudimos no sé las por dónde no sé por dónde Perdón no sé por dónde lo leíste pero bueno eh, me, me gusta coincidir y estaría bueno saber por dónde lo, lo leí. Que no el... el... ¿De qué? Del, no, del ir, lo del himno. No, no, el... yo lo, lo, lo leí, no, lo hablábamos en casa porque lo pensaba yo, hablábamos ah, en casa ah, eh, de que ah, recor bueno. recordábamos esas plazas de los 25 de mayo, los 9 de julio, esos actos históricos que se hacían eh, en, sí. en, en, en el gobierno, digo, creo que este gobierno fue la pandemia eh, y un montón de sí. cosas en el medio, o sea que eso seguramente hizo eh, que, no, que no se hiciera, obviamente que en el gobierno anterior no se hicieron este tipo de fiestas, sí se hacían constantemente eh, en, en el gobierno de, de, de Cristina, Inclusive tenemos la famosa fiesta del Bicentenario, histórica. Fiesta del Bicentenario. ¿Crees que haber dado? Me encantó, me encantó coincidir con tu pensamiento entonces. Igualmente, igualmente. Digo, ¿crees que haber dejado de dar esa batalla? Porque viste que en el medio empezaba, siempre se decían cosas, que cuánto cobra Fito Páez, de lo que va a tocar cobrar la renga, que si viene el indio se va a llevar tres millones de dólares. Por lo general, muchas cosas eran giladas y otras cosas eran realidades, pero que bueno, los artistas tienen que cobrar para ir a tocar. Digo, no a tocar gratis, claro. ¿y por qué lo harían? Digo, ¿crees que no haber seguido dando ese debate eh, en cuestiones por ahí como estas, que tienen que ver los actos para que la gente vaya y disfrute gratis de un acto 25 de mayo, es haber empezado a perder un poco la batalla cultural y hay que volver a darla? Hay que volver a darla, sí, sí, porque además, eh, eh, ¿por, qué no, eh, ¿por qué no festejar lo que tenemos que celebrar eh, como, como más que cualquier cosa, que es nuestra fecha patria, no? Es decir, Eh, independientemente de, de que también tiene un gran significado porque fue fueron los 20 años de la asunción de, de Néstor Kirchner, porque también fueron los 50 años de la asunción de Cámpora que era la renovación de una nueva esperanza, independientemente de lo que pasó después. Eh, me parece que es que, que siempre el 25 de mayo es, es digno de celebrarse, pero bueno, sobre todo por la fecha patria, y, y me parece que hay que renovar esa épica, eh, claro que hay que renovarla, pero no únicamente por un espacio político hay que renovarla como argentinos esa esa épica de unidad nacional y levantar la bandera con orgullo y, y cantar el himno con fuerza y no confundirlo con falsos nacionalismo no que son otra cosa eh, bueno ayer vos, eh, fuiste vos con un grupo de Eh, de compañeros y de compañeras de abrazo ciudadano eh, al, sí. a la plaza digo seguramente con, con digo uno me imagino que parte de acá eh, como militante con un montón de ilusiones de esperanzas de ganas de que diga eh, hasta me imagino un micro lleno eh, de gente charlando mientras toma mate diciendo ojalá que diga tal cosa ojalá que diga tal sí. otra eh, digo más allá de las de las ganas de que diga tal o cual cosa y hablamos de Cristina obviamente eh, digo la, las palabras ahora hay cinco que estuvo hablando Eh, la, la única oradora del acto de ayer eh, colmó las expectativas ¿vito? Sí no sé si de toda la gente porque bueno claro eh, había alguna ilusión que a veces mata comprensión de texto eh, la, la ilusión y eso lo leí por, por algún lado ayer eh, o esta madrugada la verdad cuando ah, que... fue, fue un grafo de C cinco N de ayer eh, sí, fue sí, un grafo de N ilusión mata sí, comprensión de texto no, no quiero robarme la frase sí, por sí, eso. Sí, sí. <risa> es muy buena eh, eh, es muy buena pero pero está bueno porque la ilusión, por supuesto, que, que siempre la, la, la, la tienen y la tenemos, ¿no? Eh, no hay que abandonar nunca las utopías, pero eh, la verdad es que yo sí me sentí colmado y me sentí satisfecho, porque eh, yo digo que el candidato, porque algunos iban esperando que, que dijera el candidato o la candidata, ¿no? Eh, y esto no iba a pasar, yo estoy seguro que no iba a pasar, estaba seguro que no iba a pasar, pero... el candidato es indudablemente la plaza de ayer, es decir, eh, digamos, el, el campo nacional y popular ya tiene un candidato y una candidata, es la plaza de ayer, eh, porque la plaza de ayer es contundente, eh, son, eh, es un medio millón de personas que no salió por supuesto en la etapa de los diarios, de los diarios hegemónicos y algunos otros también, lamentablemente, ¿no? Me da vergüenza ajena por el, por el periodismo que se hace, eh, pero bueno. Eh, que no sale, que no salga en la tapa un hecho tan contundente. Pero esa plaza es realmente el candidato y la candidata, porque eh, ahí nace la, la nueva épica de la victoria. Es decir, si vos vas a, a querer sostener un gobierno nacional y popular, diferente a este, por supuesto, que no ajuste un gobierno nacional y popular, que vaya por nuevas utopías y que, y que además nos devuelva Eh, lo que se consiguió en los 12 años de Néstor y Cristina o parte por lo menos de lo que se consiguió en el gobierno de Néstor y Cristina cuando los salarios eran los mejores de América por ejemplo eh, me parece que primero eh, es ese, ese dato contundente eh, el candidato salió ayer y es la unidad en el escenario y la contundencia de la fuerza de la plaza es decir, esa fuerza popular es directamente el candidato y la candidata pero además Maxi yo vi colmadas las expectativas o sentí colmadas mis expectativas porque Cristina reclamaba un programa de gobierno en las últimas presentaciones públicas. Y bueno, como no se toma, no toman realmente o no tomamos realmente el bastión marica como lo tenemos que tomar, al final le tuvo que dar ella los ejes del programa de gobierno. Eh, y bueno, lo dijo ayer claramente, son sí. cuatro ejes fundamentales de, del programa de gobierno. Eh, primero, Eh, renovar el, el pacto democrático recordó el somos la vida y la paz de Alfonsín no es casual que Alfonsín haya ganado en el 83 pese a no representar al, al, al, al peronismo eh, pero porque justamente representaba la vida y la paz contra un candidato que, que pedía amnistía para, para los genocidas ¿no? Uh -huh. vamos a recordarlo, vamos a decirlo todo entonces eh, renovar el pacto democrático que se rompió o se terminó de romper el primero de septiembre, con el atentado de la presidenta. Eh, ya había empezado a, a romperse en el macrismo cuando ya se perseguía a opositores o a quien pensaba diferente, y que tuvo algunas consecuencias gravísimas, ¿no? Eh, vale recordarlas, eh, como por ejemplo Santiago Maldonado. Eh, mmm, además, ese es uno de los ejes, eh, renovar el pacto democrático. El otro eje, la estrategia económica eh, para... para lo que viene, una estrategia que tiene que armarse con eh, lo público y lo privado. Lo dijo clar claramente eh, Cristina, pero con un pacto eh, público y privado que sea, por supuesto, mucho más favorable para los, para los que menos tienen y que además eh, se produzca más, se produzca mucho, pero que quede la, la, la porción más importante de la torta aquí, ¿no? Eh, ganamos todos pero la porción más importante de la torta que quede para la Argentina eh, un pacto estratégico entonces en cuanto a lo económico eh, en lo público y lo privado eh, ese fue el segundo el segundo eje, el tercer eje fue que tiene que haber una nueva Corte Suprema, que esta Corte Suprema es un mamarracho que es peor que la del menemismo, fue contundente Cristina en ese sentido, entonces tenemos que ir por una reforma judicial en serio. una reforma judicial que sea fundante como fue la reforma judicial o el cambio de la corte que promovió Néstor Kirchner eh, a partir del 22% por de los votos eh. Eh, es verdad que hay que cambiar la correlación de fuerzas para algunas cosas pero también hay que tener decisión eh, y voluntad y fuerza política y me parece que ese fue otro de los de los ejes y te vas a olvidar además como te va el, te, te va a quedar el más que... importante o no que es el primero que dijo, eh, que los lo tengo anotados, mira. El del fondo, el, el del fondo. Sí. Eh... Ese que no se le puede pagar e al fondo y hay que claro. ligar el pago al fondo eh, al sí. me parece que es el más importante es el punto intermedio me, me daba la sensación Vito y te, te pregunto es el punto sí. intermedio entre romper derecho con el fondo, eh, que es una de las opciones que hay partidos que lo, que lo promueven y está bárbaro que lo hagan eh, y engarparle todo con los ojos cerrados es ligar el pago al fondo a la producción del PBI, es decir no desesperarse Eh, Porque darse sin reservas para pagar el fondo, sino eh, que pagarla a medida que vayamos ganando guita, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, los, cabo, los acabo de escribir en, hace un ratito en un Twitter, los cuatro ejes, y bueno, a veces me, a uno cuando, cuando sale en la radio le falla un poquito la memoria, pero Está sí, el bien. eje más importante fue el primero que dijo. Eh, pero además, eh, Maxi, vos lo, lo, lo explicaste eh, perfecto, pero además dijo: eh, como la deuda fue. política, es decir, para salvar a un gobierno neoliberal que al final no ganó incluso con eh, la deuda que tomó por 100 años millonaria aún así con todo el dinero que le ingresó, no ganó las elecciones, como fue una deuda política, la solución tiene que ser política eh, es decir eh, eh, vamos a pagarle cuando podamos eh, y justamente sin eh, eh, no en desmedro de la gente en un desmedro del pueblo y esto ya pasó con Néstor Kirchner, se pagó cuando se pudo y después directamente se liquidó todo con el Fondo Monetario Internacional para que no tengamos que depender más del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para una deuda política que la adquirió y se la dieron al gobierno de Mauricio Macri, eh, absolutamente por un motivo político, que fue sostener un gobierno neoliberal en América Latina. Bueno, para una deuda política, la solución debe ser política. Eh, Vito, digo, para los que eh, digo somos, digo, yo no reniego de ser periodista, y de ser militante, digo al, contra al contrario, sí, sí. Eh, digo reivindico esa, esa postura. Nos reivindicamos como militantes y como y como comunicadores. Eh, digo, sabemos más o menos que todo está pensado de alguna u otra manera, sobre todo con ser mandatos de este de este modo. Eh, el hecho de que esté eh, eh, Guado de Pedro tan cerca. Eh, de, de Cristina, digo, ahí con la familia porque estaba particularmente, estaban los nietos sí. de Cristina, algo que es, no es habitual eh, que Cristina por me, mezcle por ¿Sí? primera vez, los nietos, la ex compañera de Máximo, es decir, la madre eh, de los sí. nietos de Cristina, eh, digo, algo muy personal, que yo creo que ella misma decidió eh, introducir dentro del acto de ayer, el hecho de que ahí en esa maraña, este guado de Pedro ¿Lo vieron ustedes como un guiño? Digo, ahí en, en, en la plaza, no te quiero meter a vos en un lío, pero en la plaza no, se decía, no. che, mirá que está Guado ahí. Digo, para mí el que va a decir es Guado en algún momento, el, la, el, ese famoso bastón se lo va a dar a Guado y demás, ¿o no? Eh, bueno, eh, sí, por supuesto, la fantasía existió, eh, pero también están los hechos reales. Hay imaginas que hablan por mi palabra, ¿no? Es decir, ella eh, tuvo a su derecha Y en el centro de la imagen, y además en la imagen de la transmisión eh, televisiva, que por supuesto manejó la organización del acto, eh, y nosotros veíamos en la pantalla gigante en la Plaza de Mayo, pero ustedes lo veían en televisión, eh, el primer plano casi siempre se centró en el rostro de Cristina y el de Axel Kicillof al lado, a la derecha. Eh, el plano corto siempre fue con Cristina y Axel. Y Y se veía uno de sus nietos, creo. Y en plano más largo se veía a su derecha Axel y a su izquierda, primero Máximo, su hijo, junto a sus nietos, Guado y Sergio Massa. Que es una, una imagen de unidad, evidentemente, ¿no? Pero eh, yo veo a Guado antes que Massa. Eh, y, y me parece que no es, no es casual porque también podría haber hecho... En, en tren de la unidad podía haber hecho eh, una mezcla, ¿viste cuando se mezclan en la foto para, para cumplir con, con el cupo de género una mujer, un hombre, una mujer, un hombre? Bueno, de, hubiera hecho, si quiera, que, quisiera dar otro otra otra señal, hubiera puesto máximo, masa, guado. Pero puso máximo, guado, masa. Y digo hubiera puesto porque eso está todo obviamente... Eh, Ya delimitado, ¿no? Claro que sí, claro. Que eh, sí. Así que son imágenes que, que valen por mil palabras. Así que bueno, me parece que Guado es un, un potente posible candidato a presidente, que además representa lo nuevo, que además sería, yo no, no la verdad no, no, no me meto en problemas. Yo, por supuesto que eh, desde mi lugar institucional y si no tuviera ningún lugar institucional como militante, voy a respaldar. Eh, a cualquier candidato que salga o de paso o de consenso de, de un gobierno nacional y popular de este espacio nacional y popular que soy el frente de todos que puede ser un frente de todos ampliado eh, así que no, no tengo problemas en decir que, que sí, que me encanta Aguado que sería un, eh, un lindo símbolo además no solo por todo lo que sabe por su capacidad porque tiene recorrida toda la Argentina Por, por su contacto con los gobernadores, eh, porque puede ser un muy buen presidente de la Argentina, sino además porque sería un símbolo muy fuerte que a 40 años de la recuperación de la democracia sea presidente un hijo desaparecido, ¿no? Es decir, sea realmente eh, un hijo directo de, de la generación diezmada. Y esto no significa que... que que piense que no pueden ser presidentes, eh, no sé, Axel o Massa o, o Grabois o Agustín Rossi o Daniel Scioli, eh, cualquiera de ellos puede serlo, eh, porque insisto, eh, el candidato, la candidata es la fuerza de la plaza de ayer, es la gente que va a acompañar a ese candidato y a esa candidata, sea el nombre que sea, siempre con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando con el concejal Vito Mafitano, parte de la delegación, si se quiere, de marplatenses que se acercaron ayer a la plaza a eh, rememorar, si se quiere, ¿no? Porque en todo momento hizo como una suerte de eh, hilo del tiempo, ¿no? La vicepresidenta de la Nación, donde fue repasando diversas eh, instancias. Vito Claudio te saluda, eh, consultarte respecto de, eh, bueno, cómo hablarle. Al que no está convencido, donde la, la épica, donde tal vez el velo de nueva esperanza que ayer se pudo leer, eh, atravesarle el mensaje, ¿no? Para volver a aquella entrevista que dio la vicepresidenta a, a, a Dugan S5N, bueno, de los tercios. ¿Cómo ampliar ese tercio al que no está convencido? Donde ayer, bueno, ese nuevo pacto democrático puede leerse en ese sentido. Digo, ¿cómo salir a enamorar a otros u otras que no están? Ya habíamos convencidos sí que... Ese es el camino, ¿no? Es decir, eh, eh, a ver, eh, me, me cuesta creer que, que alguien que, eh, que profesó eh, el amor o la militancia eh, con el doctor Raúl Alfonsín, me cuesta creer que voten a la derecha, aunque lo han hecho, lamentablemente, ¿no? Muchos. Eh, a mí me parece que hay que apelar a eso, es decir, Eh, Alfonsín nos decía, somos la vida y la paz y ese pacto democrático se rompió y, y Cristina llamó ayer a renovarlo y que sea, dijo ojo que dijo, cuatro ejes de programa de gobierno de unidad nacional eh, con lo cual me parece que hay que apelar a eso a la unidad nacional a renovar ese, ese pacto por la vida y por la paz pero que además eh, es un pacto por la vida por la paz y por la igualdad no porque también eh, el doctor Alfonsín hubiera querido otro resultado económico de su gobierno, porque recordamos que, que el primer ministro de Economía, eh, Greenspun, eh, no era precisamente un ministro de Economía conservador. Eh, después lamentablemente eh, pasaron cosas y era un gobierno de transición y tuvo muchas presiones y, y bueno, cambiaron algunas, algunas decisiones. Pero la verdad es que el primer ministro de Economía de Alfonsina era realmente un ministro eh, progresista, que, que apuntaba a una economía, eh, mucho menos dependiente. Así que, me parece que hay que primero eh, conversar por ese lado tratar de, de charlar con, con quienes están cercanos a, a Alfonso Nimo, que alguna vez estuvieron cerca de eso y que hoy dejaron la política, eh, conversar de esa manera. Después, con el ciudadano común de a pie, que, por, que no le interesa la política, eh, la política partidaria, digamos, eh, a mí me parece que que hay que hablar desde eso también, ¿no? Desde, desde la empatía, desde, desde la, de la paz, la vida, la alegría, y, y también de, de decir de, o de convencer a través de, de un pensamiento económico que, que indique que hubo un tiempo en el cual eh, los salarios fueron muy grandes en la Argentina o fueron más importantes eh, o más fuertes que hoy, eh, que los salarios eh, eran los más importantes de América, y que además eh, te, eh, el trabajador tenía más dignidad ¿no? Es decir, el, el trabajador por más que ahora los índices de, des, de desocupación sean bajos sabemos que los salarios son bajos eh, entonces eh, que, que se puede apelar a, a lo que se supo hacer para decir que se va a hacer en función de ese, de ese mejor salario y, y por otro lado que eh, con, con mucha empatía también hay que hablar con el otro de que depender del, del Fondo Monetario Internacional significa que te que, que te cortan muchas alas en cuanto a al, al crecimiento económico y también de, de los propios trabajadores y los propios asalariados. Así que me parece que, que hay que hay que tratar de convencer de esa forma. Y también, eh, y esto es fundamental, me parece que con, con nuestra gente hay que hablar de las cosas chiquitas. hay que hacer, eh, uno que estudió historia y estudió la microhistoria, me parece que también hay que hacer microhistoria y microeconomía. Eh, y me parece que, que hay, hay que seguir yendo por los barrios, eh, en Mar del Plata y en Matancha en particular, lo cuento, como, como lo hace Fernanda Raberta eh, todas las semanas, todas las semanas, ella está al frente de, un, de, de algo muy muy de gran responsabilidad que es nada más y nada menos que el ANSES. Eh, pensando en, dentro de este marco y de, y de todas las limitaciones que tenemos en un mejor salario para los jubilados, eh, un mejor ingreso para los jubilados y las jubiladas, y, y también para, para los, los más chicos y las más chicas y los que menos tienen, pero además eh, viene a Mar del Plata eh, cuando puede, los fines de semana eh, está... Eh, y recorre cada barrio de Mar del Plata, eh, recoge cada necesidad de Marplatenses y Batanenses. El sábado pasado hubo un congreso de trabajo y de producción en el Aula Magna de la, de la Facultad eh, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, en el Aula Magna coca con, con 700 Marplatenses, con técnicos, no solo militantes, sino eh, en, realmente gente del trabajo y de, y de distintas áreas de Mar del Plata. Y en ese congreso. Se, se trabajó conjuntamente para un verdadero programa de gobierno de Fernanda Roberta Intendenta. Entonces me parece que hay que hablar de, de la micropolítica y la microeconomía. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros barrios? Las luminarias que faltan, los espacios públicos que no se cuidan, eh, la inseguridad, porque también hay que hablar de la inseguridad. Porque hay que recordar que llegó hace cuatro años un intendente que dijo que iba a terminar con la inseguridad más plata porque él era especialista, porque fue jefe de seguridad en Boca. Bueno, eso no... no es un buen dato para el intendente porque cuando fue jefe de seguridad en Boca mandaban las barras bravas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, fue jefe de seguridad en Boca, eh, fue jefe de seguridad eh, en la ciudad de Buenos Aires, entonces con esos antecedentes venía y decía, voy a gobernar desde el Com, desde el Com voy a mirar todo, y, y con esa fantasía eh, encaró la campaña electoral y dijo que iba a terminar con la inseguridad. Y después, a lo largo de cuatro años fue diciendo que no, que la seguridad no dependía de Mar del Plata, que... Que la, provincia es otra, eh, que la policía es de otra jurisdicción, entonces cuál es? fue una mentira aquella eh, y si esta es una verdad, bueno, entonces eh, asumamos que aquella fue una mentira y si no digamos que la coordinación de la seguridad le corresponde a la Secretaría de Seguridad Local, que depende justamente del Intendente. Entonces hay que hablar de inseguridad, hay que hablar de cómo están los espacios públicos, Hay que hablar del patrimonio de la ciudad que se descuida, que se abandona, como es el Estadio Minela, como es la Biblioteca Osvaldo Soriano. Hay que hablar de los padecimientos de nuestros barrios, de hoy las calles inundadas, eh, las calles anegadas, eh, las calles que no se arreglaron a pesar de los fondos que llegaron de, de la provincia y la nación, porque se arreglaron algunas, pero hay otras que no se arreglaron con los fondos que llegaron. Eh, las obras que no se hicieron, hay que hablar de esa ciudad. Eh, de esa ciudad del futuro que, que Fernanda Raverde imagina, y que además habla, eh, y esto lo puedo corroborar, con cada vecino y con cada vecina en cada barrio que, que visitamos, y les dice, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, cuál es la primera calle que hay que faltar Y tiene que haber un acuerdo entre los vecinos y las vecinas que se genere en el propio barrio para decir cuál es la primera necesidad, porque todos van a querer decir, no, la primera cuadra que quiero que falten es la mía, no. tiene que haber solidaridad entre vecinos y vecinas y resolver conjuntamente, colectivamente, cuál es la que primero hay que faltar Y me parece que de esa forma hay que gobernar la ciudad. Eh, cara a cara con vecinos y vecinas y me parece que esa es una forma también de, de enamorar, de convencer al otro y la otra eh, para, para, que, para que siga un gobierno nacional y popular en la nación y en la provincia, eh, que sea realmente nacional y popular en la nación y que Se, se recupere Mar del Plata después de ocho de años de macrinos devastadores, ¿no? Eh, Víctor, te agradecemos mucho. Te voy a agregar algo más porque lo escuché, y lo dijiste dos veces o tres eh, para cerrar así como dato. Digo, no solamente el, el porque era un cántico, era somos la vida, somos la paz, sino que agregaban somos el juicio de la junta militar. Eh, es el bueno. es el típico cántico, cántico digo el radicalismo eh, en, en la vuelta a la democracia, no digo. digo porque, sí, y hacer eh, y, ayer, y ayer justamente en coincidencia con eso o, o para ir con un juego de palabras. se cantó el que no salta, eh, el partido judicial. Bien, bien. Vito, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande como siempre. Abrazo grande Maxi, saludos a toda la gente de la azotea, buen feriado. Igualmente, ahí pasaba a Vito a Malfitano, eh, hablando un cachito de lo que fue eh, en el día de ayer el acto en la plaza de mayo, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7 Mar del Plata Argentina América Latina Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras.